l'arxiu de la memòria. Panità va estar així molts anys, va estar 37 anys venint així a Sella. Eh, vivia a Alacant, eh, va vindre a Sella per Maribel Pastor, eh, que ah, és Sella i es fan uns festivals molt bonics, eh, allí està, està Pepí, es dirigeix Pepito, i teniu que eh, i un any va vindre, li van presentar a un Pepito, van congenear, Y, y de ahí va a comenzar Juanita Nita del Carmen pues resulta que bueno ya venía del, del, de la farándula y entonces que ella me había oído hablar a mí de los festivales y me había oído hablar tanto que bueno ya tenía pues ese santo eh, le presenté a Pepito se conocieron pepito y ella Pepito el carnicer y hicieron muchas migas hicieron muy buenas amigas a Pepito le vino muy bien porqueclaró Juanita pues como venía de ese, de ese mundo que a él tanto le gustaba, pues mira, se introdujo también en el festival. Mita del Carmen, una vedette en Sella. Cuando a principios de 1970 Juanita Pastor Cortés va a arribar a Sella, pocos sabían que se trataba de una de las vedettes alacantines la más reconegudes a la década de los 40, 50. Nita del Carmen havia nascut en 1928 i en 1934. Amb tan sols sis anys ja va debutar en un espectacle de varietés. Vinculada a tota la seva vida al món de l'espectacle, formà part de la companyia de Maruja Tomàs, amb la qual triomfà València amb la revista La Blanca Doble. Fins 1961, any de la seva retirada, Nita del Carmen va tindre l'oportunitat de treballar en innombrables turners juntas con artistas como el coreógrafo Luis Sarri, Fina de Granada, Carmen Mairena, Toni Estrada o Paquita Soler. Retirada en Alacant, Juanita coincidía todas las semanas con una amiga de la su abogada, Marigoli que también era vecina de carrera y que se nomenaba Maribel Pastor, una sellarda de adopción que durante seus estius al poble había ayudado a José Orquín Pepito a fundar el Festival de Sella. Y bueno pues yo claro tenía mucho contacto con ellas y yo vine aquí a sella cuando tenía nueve años pero en realidad yo cogí contacto con el pueblo con 14 años entonces bueno para mí fue un descubrimiento ella para mí fue vamos un enamoramiento total hasta estos días recuerdo fue el año 60 concretamente Por esa razón yo cada vez que venía de o esa mi Alicante de y, y, y me iba aquí de a Alicante, pues cuando me reunía con Marigoli y bueno, le contaba pues todas mis anécdotas, todo lo bien que yo lo pasaba aquí, la gente, en fin, todo y entonces pues ella así, ¿qué? Pero qué barbaridad y así también te lo pasas y esto y lo otro, y la montaña y todo. En concreto es que bueno, ellos tenían varios niños, Marigoli tenía cuatro, eh Juanita tenía 2 más aparte dos o tres niños que ella cuidaba de unas eh, chicas que, de, que trabajaban no sea, hacían la vida de noche trabajan guía ella los cuidaba como consecuencia de eso bueno pues un día eh, decidieron buscar una casa en el campo pues para para estar todos juntos con los niños que estuvieran en el campo y tal y se fueron a buscarla por varios sitios de la provincia ...parece ser que no lo escuadró ninguno... ...y entonces pensaron... ...y por qué no vamos a Sella... ...que Maribel nos cuenta tanto de Sella y tal... ...pues justamente... ...vinieron aquí a Sella... ...y encontraron encontraron la casa de, de los de la Creu... ...y allí estuvieron un tiempo bastante... ...con todos los niños, con tal... ...bueno, pues ya una vez introducidos aquí... ...realmente pues claro, le gustó esto... ...el ambiente entonces era aquí fantástico... ...era muy divertido... Entonces, eh, pues bueno, les encantó. L'enamorament va a ser inmediato. Cella es va a convertir en la segua segunda casa y el festival en el motivo per continuar amb la seua pasión por el espectacle, introduint la seua llarga experiencia en el món de la revista. Se introdujo en el festival y bueno pues ella estuvo unos años también, junto conmigo y con Pepito, Eh, preparando el festival, o sea, bueno, pues eh, montábamos bailes, yo lo presentaba y Pepito, pues, pues, pues bueno, como director que era y todo eso, pues lo mismo, o sea. Y entonces, bueno, pues hubo ahí, pues, pues fíjate, una temporada muy muy entrañable, muy entrañable. Francisca Manero, Kika. Un año a mí ser y Maní Amparo, la hermana de, de Cristina, María Amparo Ferrer. I jo, eh, de, de vedets, en uns plomeros. Mare de Déu, senyor. No podíem, no podíem... No. I tot això, el vestuari me'l feia tot Juanita. Per almenys a mi me'l feia tot Juanita. Uns plomeros que no podíem passar per ahir. Jo, jo, de veres, jo recorde tot això, per a mi una època molt bona. La arribada de Nita del Carmen también va a significar a el vistiplau de pepito el desenvolupamiento de un estilo de baile molt característico que durante molts años va a influenciar las coreografías del festival de sella tal y como recordaba Roberto francés la actual director en una entrevista al magazine de cabiló radio pero seguro yo he, he visto sus festivals de chicotet y cuanto creces o has visto y si claro, cuando los hago siempre y Pues estàs com adaptat a el que has vist vull dir no penses que això és Xina i tu ho has mamat d'aquesta manera per exemple quan van fer en el 40 festival que va presentar Maribel i tal van fer el xringuito tal qual recordava Juanita Pepítu i la revista vu dir dos files de xiques en poqueta roba un davantalet i y cruce paso me cambio círculo y tal que, que está a la gente le va a agradar pero voy a ir alguna ra siempre la, la persona que organiza posteriores usd y, y, y vemos de otra manera ángela pre que no habéis ningún festival ella porta el esed sense sea de fuera noaves no sé con dir que no, no está influenciada pero lo que es feia y ahora mío sí que es stick influencia y sin seguro tendís a a lo que tú recordes. Claro, éramos totalmente diferentes. O sea, lo mío era más clásico, más, como te diría yo, más más suave, más innovador, innovador en partes y también. Yo, yo, hacía, yo hacía coreografías que a mí me salían de dentro, o sea, a mí yo todo lo que he hecho en esta vida me ha tenido que salir de dentro, si no, paso de ello, ¿no? Y entonces así era. Y Juanita pues era más de, de tipo revista, ¿eh? Otro tipo de, de festival. Con lo cual, pues oye, pues al principio se unían los dos... los dos muy bien, ¿eh? era una parte y era otra. Primero había sido la fase mía, antes de venir Juanita, y de mía y de Pepito. Y después vino la fase de Juanita. En un principio estábamos las dos, las dos partes. Después yo ya me fui retirando por circunstancias y bueno, yo me fui separando y me quedé nada más con la, la presentación del festival. Criada en el difícil ambient de la faràndula en els durs temps de la postguerra, Juanita era coneguda pel seu geni i els seus crits que durant la celebració del festival anaven dirigits, generalment als tècnics de so. Juanita tenia un caràcter bueno, que a veces no sabia quin l'guntara. I entonces discutíaem, discutí mucho, mucho per i no estava d'acord amb la manera de tractaia el niños, de hablar, de gritar i de todo esto. Y así ha sido Juanita, Juanita ha sido una persona con buenos sentimientos, en el fondo le pedías un favor y te lo, y se mataba por hacértelo, pero con un carácter muy difícil, muy difícil porque era muy, digamos, temperamental. Con una educación un poco deficiente, y por lo cual, por lo temperamental que era y su educación, porque claro, había veces que, es que saltaban chispas. Y tenían ganchones con ella, pero bueno, pero en el fondo, pues hoy yo a Juanita, pues la aprecio muchísimo, porque han sido muchos años. Ha sido vecina mía en Alicante, casualmente ha sido vecina mía aquí en Sella. Y qué te puedo decir, pues ella era una señora, pues eso, que se había dedicado a ese mundo, que era su vida, y que encontró aquí en Sella, eh, fíjate tú, parecido a lo que me pasó a mí. Ella vino aquí, pues se encontró con un mundo en el que ella... ...se desenvolvía porque o se había desenvolvido toda su vida... ...y así anduvo... ...pues hasta que hasta que cambió la cosa... ...y ya se metió otra gente... Y, ...y bueno y ellos ya se hicieron mayores... ...pero prácticamente estuvo hasta hasta el final que... ...que estuvo aquí en Sella... ...estuvo metida en los festivales. Super bebé de variedades... De reina dels escenaris valencians de la postguerra a coreògrafa inolvidable d'un festival de Cella que pront complirà 50 anys, col·laboradora inseparable de Pepito Orquín i personatge irrepetible del poble, Juanita ens va deixar en algun moment de 2009 o 2010 sense que a Sella sapiera certament si encara era viva o no. Uns anys abans, tingut que marchar del seu benbolgu poble a causa de una malaltía per no tornarme im més. Comp tancando un cercle vital, Maribel pastor, la persona que le iba a saber trasmetre les virtuds de sella y la seua joyya de festival, fue també que iba a despedir, per última vegada a la vede Nita del Carmen o simplemente Juanita. Si yo recuerdo la última vez que estuve aquí me impactó muchísimo porque ella decía que si se marchaba del pueblo ya no volvía. Y a mí me dio mucha pena porque yo a veces lo he pensado también, mire, si me pasa algo ya no puedo volver a Sella, con lo cual yo quiero estar enterrada aquí en Sella, o sea, yo lo tengo dicho por todas partes. Pero me dio mucha pena porque estábamos, un, yo estaba una tarde, estaba durmiendo la siesta, y de repente oía que gritaban, y una, una voz así rara, extraña, y yo creía que eran los niños que estaban jugando en la, en la ESO. Y entonces me, me fui a la calle y dije, Juanita, Juanita, ¿te pasa algo? Sí, sube y subí, me la encontré a la pobre en el suelo, bonita, pero qué te pasa, ¿desde cuándo estás así?, me dijo, desde las 2 de la tarde y eso a las 6 de la tarde, pero vamos, entonces intenté cogerla, no pude, subió mi madre, entre las dos la... vino también María Mercedes, creo que fue Vicenta, las de la telefonistas, nos ayudaron, la sentamos en una silla, llamamos a, al médico, vino una ambulancia y se la tuvieron que llevar porque estaba, estaba descompensada, Y entonces yo recuerdo que decía que no se quería ir, no se quería ir porque se decía que si se iba ya no volvía. Y aquello me dio pues, mucha pena. Y esa fue la última vez que bonita estuvo aquí en el pueblo. Muchas han sido las personas a las que habría de nombrar para agradecerles los esfuerzos dedicados para dar reacción a este espectáculo. Pero por su veterana y de dedicación merece... Yo soy la BD, la BD de un teatro de revistas. <risa> Empecé siendo corista y como soy chicalista. Aquí me ven DVD, DVD de revistas. DVD de revistas. ¡Uh! Nita del Carmen, una bebida en sella. Un programa del Archivo de la Memoria, Pera Kabilorra...